La música se mueve, música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. DJ, DJ. A través de mi tablón de mi 20 eh, Este Oceana <risa> Tema de Oceana Cry Cry el Remix Aquí está como canción de la semana Bueno, me la pedía Cés Ficado eh, No sé muy bien cómo se lee esto Os ponéis unos nombres más raros en 20 Madre mía Bueno, viva los nombres en 20 ¡Viva! <risa> A mí me gusta más la versión original Porque también tiene su rollo Pero esto da un ritmo impresionante Aquí está, en zona 69. Vamos, Ana. Cry Cry. Atrévete. Entra en zona 69. Hace tiempo que no encuentro La mañana, lugar y el momento Hace tiempo que me enfrento al recuerdo Alguna forma de olvidar Ando por la calle y a Paso entre la gente Y no veo más Y no veo más Que caras que tropiezan con mi voluntad De poder hallar un hombre que me quiera Pero sin rechestar Y que tenga tus manías Yo también quiero que tenga tu nariz que solo tenga ojitos para mí No sé onde ir no sé A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú Nadie como tú Y me convierto la princesa Que te espera sentada a la mesa Mientras se enfría lo nuestro Se enfría la cena o oh, tal vez Me vendrá como agua de mayo Enamorarme de cualquier vasallo Y lo que sienta por ti yo Mejor me lo callo No sé de ir, no sé a veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú como tú. No sé dónde ir, no sé. A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú. Esto ya lo he dicho alguna vez Esta versión acústico permite Descubrir la voz de esta chica Llamada Lidia Guevara Una voz que transmite mucho Y dirás, me suena, me suena esta voz Y claro que te suena Hombre, por supuesto Es la voz de La ex-bangra Lidia Guevara ha vuelto con un nuevo proyecto. Esto se llama Nadie como tú Te lo presentamos también aquí en Zona 69 ¡Pum! Lo nuevo de Miss Caffeine, se llama Mecánica Espiral, es un nuevo sencillo, aquí en Zona 69. Nos gusta mucho. Se deslota por tu espalda, no quieres hablar. Convertimos la distancia en paisaje glacial. un renglo no vos me siento tan intoxicado ha comenzado el ritual Retour sacrulo mecánico a espirar la música no nace la música no se destruye funciona y la música se vuela Raúl Fernández igual que cuando me miraste y creí que me ibas a atravesar entonces nada cada días tenía sentido ni siquiera recuerdo de que estaba hablando en el centro algún bar estar abierto luces solteras de cor En ala canción más fea del mundo y la hacemos nuestra Dijiste lo que ambos estábamos pensando Solo sé que pensé que era el momento de hacer algo antes de darnos cuenta de que estaba pasando atrás avance de lo que no pasó. A ti te gustaba mirarme detrás de la carta de postre y pensar que las cosas podrían ser así. Solo sé que pensé que era el momento de hacer algo antes de darnos cuenta de que estaba pasando otra en el momento en que empezó que llamar a las cosas por su nombre que acab en el momento en que empezó hay que llamar las cosas por su nombre esto acabó en el momento en que empezó hay que llamar a las cosas por su va pasando tras estaba pasando tras aquí está es zara Con la canción más fea del mundo No es que diga yo que esta canción sea fea Porque no es fea para nada Pero es así como se llama el tema Bueno, eh, estamos en un podcast Como no en directo Lo bueno que tiene esto es que uno Puede confesar cosas, ¿no? Desde lo más interior de lo ser Ja, <risa> Sí, yo tengo que confesar algo y es que hay mucha gente que se piensa que yo soy el típico tío que solo le gusta el dance, ¿no? Bueno, pues no, no, no, no, a mí me encanta toda la música y de hecho la música de Zahara me encanta mucho, su voz y, y la música... Y bueno, si no la pongo mucho en Zona 6 y 9 es porque eh, no es que corte el rollo, pero tiene un ritmo más relajado, pero que siempre viene muy bien relajarse y escuchar un poquitito. Bueno, Zara, que a mí me encanta, y va a estar, por ejemplo, eh, pues espérate que mira yo por aquí, el 25 de marzo estará con Los Fabulosos en el Gran Café en León, el 26 estará en Salamanca en el Iris robert y el 27 estará en Fiesta Aniversario en Pontevedra, Zara con los fabulosos Bueno, aquí está, en zona 69 Y seguimos adelante, ahora para escuchar Ahora sí, un tema un poco más Gaussero, un poco más eh, Dense, tema como este de Albert Neve, DJ Ovec Atención, esto se llama Dirty. Dungo Band Es un tema que va, va a gustar mucho, eh Va a encantar, luego te explico por qué se llama así world We How y'all feeling out there? We got some of that dirty coming from the city of Bar Bar Bar Bar Barcelona, you heard me? A toned-cone pond is coming from straight to Spain to you, getting down with the public sound. Let's get it. Everybody, how we're late. All the children, let's back the sound. I all the children, let's back the good. All together, let's back to the great. Let's get it. Barcelona, come on. Come on. Come on. get it, Barcelona, come on, Barcelona, come on, Barcelona. Suena increíblemente bien este atún con pan Así suena esto en Zona 69 Atún con pan, atún con pan Atún con Nos encanta, atún con pan Raúl Fernández, La música se mueve Bueno, este tema se llama atún con pan Pues simplemente por el tema de que Bueno, este ritmo se le empezó a llamar atún con pan, ¿no? En el mundo dance se decía que era un atún con pan Y eh, ellos eh, decidieron hacer este tema, bueno, en plan un poco cachondeo, atún con pan, pero así es que tengo atún con pan, y atún con pan, ¿eh? Es uno esos grandes temas que nos gusta mucho, aquí en Zona 69, que va a sonar mucho, como este, Stereo Love, música de Eduardo Armaja, junto a Vika y Chikurina, uno de los más del 69, puedes votar por ellos en 3 www.lamusicasemueve.net Mira, también nos puedes escribir un email un email este es nuestro correo electrónico zona 69 arro la música se mueve punto son otros temas para bailar en el fin de semana este love Bom. Aquí en zona 69 otro de los que puedes votar Si es tu favorito para que suene el día que van a sonar los más sonados ¿Eh? Y si digo una vez más la palabra sonados ya... bueno Lomas del 69 puedes votar por eh, Chica Bomb de Tambalán Y por muchos más ahí hasta 40 temas Puedes votar como máximo 20 temas ¿Vale? Nos pones tu nombre, tus apellidos y... Y tu correo electrónico, para poder certificar el, el que solo votas una vez, ¿ok? Bueno, para votar tienes que ir a www.lamusicasemueve.net Y si querías una canción, tu canción favorita, pues simplemente nos envías un correo a zona 69 eh, arroba, lamusicasemueve.net Ok, eh, bueno, vamos a hacer, voy a hacer una cosita, si me permitís, voy a... Espérate un momentito, eh, vamos a ver si, A ver, vamos a bajar el volumen, por favor Vamos a ver si... Me lo coge ahora, ¿eh? Esta es otra. A ver, silencio, ese ver si atono... ¿Sí? Andrés. ¿Y? ¿Sí? Andrés de One 1, bienvenido a Zona 69 Hombre, ¿qué vas, a tío, Raúl? Bueno, bueno, bueno, tío. Me has pillado a ti ahora mismo, saliendo del estudio que estamos grabando la mesa del final. ¿Dónde usted espera que me llamaras? Sí, sí, pues... ¿qué tal va ese disco? ¿Qué tal va? Pues cojonudo, tío. Ya nada, hemos terminado grabar un bajo de una canción. Y faltan nada más que las voces de cinco temas, algunos coros y tal, pero vamos, magnífico, magnífico, tío. Entonces, el, el otro día estuvo Josué, el, el teclista de Busca Sal, grabándonos los teclados, y bueno, una maravilla, de verdad, bueno, acojonante. Genial, el disco está quedando muy bien, ¿no? Sí, sí, sí, una maravilla, tengo una gana de que lo escuchéis, tío, a si lo sacamos por ya que desde luego que no va vale a dejar nadie diferente, porque es muy distinto a lo anterior. Sí. Y seguro que va a haber mucha gente que le gusta Habrá bueno, alguno que le gusta algo menos, pero bueno Bueno, ¿y qué tal las canciones en directo? ¿Qué tal suenan? Pues bueno, suena que vamos Ayer estaba, o sea, el, el sábado estaba la gente Que se subía por las paredes, tío ah. Bailando es, es lo que nos decían muchas que, eh, jode, tío, Además de saber no, las canciones de cantarlas Es que ahora se pueden bailar, tío ¿Sí? O sea que súper contentos Mucho más moderno ese sonido, ¿no? Sí, sí, muchísimo más moderno todo, Vamos, los patrones de batería Mucho más moderno, más directo ah, Es que no lo, no lo puedo decir Con palabras, tenéis que escucharlo Bueno, pues esperamos muy pronto escuchar Ese disco aquí en Zona 69 9 ¿eh? Y poder hacer algo con Walden 1 Eso, eso estoy también y, oye, un, un abrazo para todos los, los Que se escuchan y siguen, que sé que es un montón de gente Pues muchas gracias Andrés Un saludo desde Zona 69 Venga, Raúl, Un abrazo la zona de marcha está en tu radioión son 69 Esta es la tuya soy un vendaval de pozos y recuerdos que me hacen dudar si existe para mí lo que quiero encontrar siempre quise dar un poco más de todo lo que tú me das bien votar para que sean uno de los grupos, eh, uno de los temas más importantes de los más del 69 no con este tema sino con su versión original pero aquí están Wallian 1 Bueno, y como todas las semanas lo digo Y no me cansaré de decirlo Gracias por dejarme entrar en tu casa a través de tu ordenador gracias por compartir La música con nosotros La música se mueve, esto es Zona 69 9 Con eso nos vamos con Wallen 1 Y me quiero ver yo con un temita que ahora te voy a poner Un clásico que me encanta, me encanta Bueno, si quieres contactar con nosotros Nuestro correo es Zona69 Apunta muy bien, Zona69 Arroba la música se mueve punto net O entras en el grupo Entra en el grupo en el y el comenta Grupo, grupo 69 .lamusicasemueve.net. Saludos a Ramón Fernández, ha sido todo un placer estar contigo. La semana que viene mucho más te esperamos en www.lamusicasemueve.net. As you know, we have something special Feliz semana a todos. Adiós. Man, groovy, groovy, jazzy, funky house, bounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea, rhythm keeps flowing and drips it and sweet sugar pop, sugar pop, rock pop, you don't stop to the sweet beat drops, I saw improve that I stick and move, velvet paws are on top of the groove, smooth, my, floating like a butterfly, no set of float, sung like the lullaby, brace yourself, as the beat hits up, dip, chop Jazz and hip-hop drippin' in your dome makes it own and bop Funk and a fly illusion Keeps you coasting on the rhythm you're cruising Up, down, round and round, rhymes profound But nevertheless, you got to get down Fantasy freak through the beat so unique You move your feet and sweat from the heat Back to the fact I'm the Mac and I know that The way I keep the rhymes, so before fall me on poet Falling steady flowing, growing, showing like the sound Caught in the groove, infantase found. Many tripped the tore upon the rhymes they soared To an infinite height, to the realm of the hardcore Here we go what i take ya dip truck let that I'll dazzle, a star, I might be Scribble, dribble, scrabble on the microphone I babble as I fix the fucking words Into a puzzle, yes, yes, yes On and on as a flex, get with the flow Birds manifest, feel the vibe From here to Asia, dip, trip Bueno. Señoras y señores, bueno, pues con todos ustedes José María Peña, bravo. que va a aplaudir, por favor, el, el juego. Bravo, ¡Bravo, bravo! Estoy muy nervioso. Muy Estoy muy nervioso. Muy nervioso. Bueno, tú que posibilidades de ganar. Sí Bueno, pues sí, eh, sí. hoy en Lluvia de Estrellas tenemos a José María Peña. ¡Ánimo, que, Lo que va a hacer es plantar un huevo y este es Chema. Y bueno, suerte, compañero. Suelte, suelte. Gracias, Bertil. Bravo, bravo. ¡Bravo! ¡Un aplauso, un aplauso! <risa> bueno, pues señoras y señores, después de la... de, de lo que es la, el, el cambio de imagen radical y después de plantar un huevo, tenemos ante todos ustedes señores y señores a eh, José María Peña, un aplauso bravo, bravo la taza? bien, ahí está <risa> ¿Qué ¿Qué tal? al principio estaba un poco nervioso pero luego ha salido, y todo... Luego ha salido todo a pedirle boca vale, pues eh, enhorabuena porque eres gracias. un serio candidato a ganar el... ha sido niño, ha sido niña el, eres un serio candidato a ganar el huevo de oro ¿no? bravo, bravo, bravo de verdad, bravo, bravo la música se mueve la música se mueve son las 69 producido por raúl Fernández 3 w